Cuentos de hadas españoles La sirenita Érase una vez, en el corazón de las profundidades marinas, un precioso reino donde vivía el rey del mar con sus seis hijas y su anciana madre. El rey amaba a todas sus hijas, pero estaba muy unido a la más pequeña, la sirenita Eva día se celebró el cumpleaños de la quinta hija y todos se reunieron en la corte del rey para celebrar la fiesta. Muchas felicidades querida niña. Muchísimas gracias papá. Felicidades, ¡Felicidades, princesa! felicidades princesa. Muchas felicidades. Gracias, gracias a todos. Me siento orgulloso al anunciar que mi quinta hija Marina cumple hoy 18 años. La voy a enviar a la superficie a que disfrute de la luz solar y del aire fresco. ¡Salud para todos! ¡Salud! Muchísimas gracias, papá. Pero recuerda que en el mundo marino hay ciertas normas que debemos obedecer. El mundo humano no es como el mundo marino. Pertenecemos al mar y debemos permanecer en el mar. Ten cuidado y no te acerques a los humanos. Ah, ¡Papá! ¿Puedo ir con Marina? Aún no ha llegado tu momento, pequeña. Pero quiero ver a los humanos. Oh, Eva, cuando cumplas 18 años te prometo que te dejaré subir. ¡Oh, no! Lo siento mucho, princesa. Mi padre no me quiere. <risa> Todos sabemos que te quiere mucho, pero existen reglas que debemos seguir. Solo te queda un año para subir. ¿Ah, sí? Genial. Vamos, juguemos al voleimar. La sirenita era preciosa. Era muy amable con todas las criaturas marinas. Todo el mundo la quería. ¿Abuela? ¿Los humanos son como nosotros? No. Tienen piernas y nosotros no. ¡Oh! ¿Los humanos son seres superiores? ¡No! No han aprendido a proteger el medio ambiente. Han contaminado nuestro mar. He oído que viven más. No siempre. Un humano puede llegar a los 100 años o menos. ¿Cuánto duramos nosotros? Por gracia de Neptuno, podemos vivir hasta 300 años. Pero cuando las sirenas mueren, se convierten en espuma de mar y dejan de existir. Pero hay una cosa muy importante. Si llevamos a cabo buenas acciones, nos hacemos inmortales. Y las hadas del dios del aire nos llevan al cielo a vivir con ellas. ¿En serio, abuela? <risa> Ahora... A dormir, que es muy tarde. Buenas noches. Buenas noches. Deseando ver humanos, Eva contaba cada día. Con el paso de los días, la sirenita tenía cada vez más ganas de ver humanos. La noche anterior a su 18 cumpleaños no pudo dormir. Nada más llegar a la corte del rey... ...sus hermanas corrieron junto a ella... ...y le desearon feliz cumpleaños... ¡Feliz ¡Felicidades! ¡Gracias mis queridas hermanas! ¡Muchas felicidades mi pequeña Eva! ¡Gracias papá! ¡Me siento muy orgulloso de que mi hija pequeña... ...cumpla hoy 18 años! ¡Y ha llegado el momento de cumplir su promesa majestad! ¡Sí pequeña princesa! ¡Adelante! ¡Yo te mostraré el mundo! ¡Oh, no, papá! ¡Dejas ir a todo el mundo solo! Quiero ver el mundo contigo, pequeña No, cuando cumplas 80 años te prometo que te llevaré conmigo <risa> Hay que ver qué pilla eres, adelante y cuídate Recuerda, no te acerques demasiado a los humanos, te meterías en problemas No os preocupéis, majestad, yo cuidaré de ella ¡Oh, bien! Pero regresad antes del anochecer o tú serás mi cena Volveré antes del anochecer, majestad La sirenita estaba deseando ver el mundo exterior Nadaba más rápido que el cangrejo ¡Oh, estoy tan contenta! ¡Eh! ¡Espérame! ¡Ya no puedo esperar más! Enseguida la sirenita llegó a la superficie Todo era nuevo para ella. El cielo azul, el sol resplandeciente, los hermosos pájaros... ¡Por Neptuno! ¡Qué maravilla! Mejor que en mis sueños. Oye, ¿qué es ese sonido? Es un barco. ¿Y ese hombre? Dios mío, se parece a mi muñeco. Ah, oh, Creo que es un príncipe. Me parece que están celebrando su cumpleaños. ¡Ah! quedó tan cautivada por el encanto del príncipe que empezó a cantar. De repente, aparecieron nubes negras en el cielo y todo el mar empezó a rugir y a formar olas muy altas. ¡Mira! ¡Una tormenta! ¡Oh! ¡Siento las fuertes olas! ¡Oh! ¡El barco! ¡Cuidado, príncipe! ¡Cuidado! Pero nadie oyó sus gritos. El viento era tan fuerte, que el barco chocó contra una roca y se hundió. ¡Oh, no! ¡El príncipe! ¡Hay que salvarlo! La sirenita salvó al príncipe y lo llevó hasta la playa. Ah, ah, ¡Por favor, abre los ojos, príncipe! Esperó a que el príncipe recobrara la conciencia. Va, ¡Date prisa! ¡Se acerca alguien! Oh, tengo que irme, cuídate ¡Oh! ¡Alguien ha muerto en el mar! ¡Sigue vivo! ¡Llevémoslo al templo! En ese momento el príncipe se despertó y vio a una de las chicas Gracias por salvarme la vida El príncipe no sabía que la sirenita le había salvado la vida No, oh, no! ¡Lo has salvado tú y ella se lleva todo el mérito! No importa. Me alegro mucho de que siga vivo. El sol se estaba poniendo y regresaron al reino. La sirenita estaba triste porque sabía que nunca volvería a ver al príncipe. Te quiero, mi príncipe. Solo quiero estar contigo. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Tengo un dolor dentro de mí El amor es tan malo oh, El amor es lo más bonito del universo Supongo, sí Quiero vivir con mi amor Va contra las leyes marinas Me da igual, ya no puedo vivir sin él Tengo una idea, pero me arriesgo mucho ayudándote. El rey me convertirá en su cena. Cuéntame, no te preocupes. Vale. Conozco a alguien que puede ayudarte, pero es muy peligroso tratar con ella. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo por mi príncipe. Dime, ¿quién es? La bruja del mar de las montañas negras. Es muy arriesgado ir allí. Sin pensárselo ni un momento, la Sirenita y Cangrejo dejaron el palacio y fueron a la guarida de la bruja. La bruja vio en su bola mágica que la princesa se dirigía a su guarida. <risa> ¡Pobre niña! ¡Se acabó! La princesa es la criatura más querida y bondadosa del mar. Y por sus buenas acciones se convertirá en hada del aire en su otra vida. ...y será el fin de todos tus pecados. En cuanto te conviertas en nada... ...perderás tu vida. ¡No! ¡Jamás lo permitiré! <risa> Pero bueno... ...¿por qué ha venido la hija del rey a la guarida de una bruja? Quiero convertirme en humana. ¿Oh? ¿Por ese joven príncipe? Sí... Me he enamorado del príncipe. Te traerá muchas desdichas, hermosa princesa. Me da igual. Solo quiero estar con él. ¿Estás segura? ¿Podrás ganar su corazón? Sí, seguro. Bueno, puedo convertirte en humana, pero... ...tienes que pagar un precio. Pagaré con lo que pueda. Vale Me darás tu preciosa voz a cambio y Recuerda, si el príncipe se enamora de ti profundamente Te convertirás en humana y te devolveré tu voz Pero si no consigues enamorarlo Morirás con el corazón roto y te disolverás en espuma de mar Lo sacrificaré todo por él de acuerdo. Toma esta poción mágica. Bébela cuando llegues a la orilla del mar. La sirenita cogió la poción y fue a la playa. Llegó a la superficie y tomó la poción. De repente un gran dolor la dejó inconsciente y su cola se transformó en unas piernas. Cuando despertó, vio al príncipe a su lado. Abre los ojos, preciosa dama. Estás a salvo. ¿Pero de dónde vienes? Te encontré en la playa y te traje aquí. Por favor, descansa un poco. Al día siguiente la sirenita empezó a andar. El príncipe la vio y se puso muy contento. Vaya, hoy estoy muy feliz. ¿Quieres bailar conmigo? ¡Pero qué bien bailas! ¡Qué gran día! ¡He encontrado el amor de mi vida! ¡Sí! ¡Se ha enamorado de ti! ¡Mira! ¡Ha vuelto mi padre! ¡Bienvenido a casa, padre! ¡Quiero presentarte a mi amor! ¡Me salvó la vida! ¡La quiero, padre! ¡Quiero casarme con ella! ¡Querido hijo, tu felicidad es mi felicidad! A la sirenita se le rompió el corazón. Me duele mucho el corazón. El rey anunció el matrimonio del príncipe. Lo he perdido para siempre. Y ahora el primer rayo del amanecer me traerá la muerte y desapareceré en el océano. <risas> Cangrejo llegó a palacio y les contó todo al rey del mar y a sus hijas. ¡Que Dios bendiga a mi hija! ¡Conozco ese truco de la bruja! El rey rezó a la reina de los mares, cogió su tridente y nadó a la superficie con cangrejo. Mientras, las hermanas empezaron a nadar hacia la guarida de la bruja. Mi hermana tiene un gran problema. Te pedimos que deshagas el hechizo mágico. Por favor, no olvidaremos tu amabilidad. ¡Ja, ¡Ah! ja, ja! ¡Qué vergüenza! ¡Las princesas de los mares rogándole a una bruja! Bueno, tengo un contrato hechizo, pero... ...tiene que matar al príncipe. ¡Ja, ¡Ah! ja, ¡Ah! ja! ¡Ah! Si la sirenita mata al príncipe... Con esta daga mágica, entonces podrá volver a convertirse en sirena. Las hermanas nadaron a la superficie y le contaron al padre lo del contrahechizo. Encontraron a Eva sentada bajo un árbol en la playa, mirando su juguete. ¡Eva! No llores, pequeña. Si quieres, puedes deshacer el hechizo mágico. Tienes que hacer lo que yo te diga. Has de matar al príncipe y volverás a ser una sirena. No, papá. Ya sé que lo amas, pequeña, pero nunca podrá ser tuyo. Hazlo por tu padre, Eva. Sin ti yo moriré, pequeña. La sirenita miró a su padre y a sus hermanas que estaban llorando Cogió la daga y fue a palacio El príncipe dormía en su habitación Dirigió la daga hacia el pecho del príncipe para matarlo Dios mío, no puedo hacerle esto a mi amor Moriré feliz antes de matarlo Que se case con su amada y vivan felices Buena suerte amor mío Volvió junto a su padre y sus hermanas. Todos se quedaron sorprendidos al ver la daga sin sangre. El sol estaba a punto de levantarse. Se acercó a la orilla y saltó al mar con su juguete. Quiero desaparecer y convertirme en espuma. Adiós, amor mío. Adiós, papá. Hermanas, por favor, perdonadme. Adiós. De repente, una fuerza misteriosa la sacó del agua aparecieron las hadas del aire y la sacaron del mar oh hadas madrinas muchísimas gracias por salvar la vida de mi hija oh, dónde estoy estás con nosotras en el cielo somos las hadas de los aires estamos aquí para recompensarte por tu generosidad por tu amor hacia los humanos y a las criaturas marinas ahora puedes conseguir un alma inmortal ...y nacerás humana en el futuro. ¡Muchas gracias, hadas madrinas! La sirenita se despidió de todos. Siempre te amaré, querido príncipe. En tu próxima vida volverás a ser mi amor. ¡Adiós, amor! ¡Adiós! Se elevó y ascendió a los cielos con las hadas del aire.